Estamos conectándonos con eh, Brasil para el contacto semanal con nuestro compañero Plinio de Arruda Sampaio Junior desde Campiñas. Plinio, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, eh, estamos ya, está Brasil ya con el retorno de Bolsonaro esta mañana, Plinio. ¿Puede ser? Para que... Para que veas cómo estamos, lo que ya lo que estaba malo empeoró, bueno, <risas> llegó Bolsonaro, esperaba una, una llegada triunfal, pero la verdad es que tuvo una, una llegada protocolar, ¿no? Fue recibido por, entre colmillas, la clase política, eh, pero hizo una entrada discreta porque ya no tiene el permiso de hacer las barbaridades que tenía antes, ¿no? La burguesía le retiró este permiso y tú sabes que Brasil es un país muy serio y hay leyes, entonces ahora él se cuida. Recordemos que vuelve después de estar tres meses en Estados Unidos, ¿no? Quedó tres meses en Estados Unidos donde no hizo nada. En ese periodo acumuló una serie de escándalos. porque recibió como regalo de la monarquía de Arabia Saudita un total de más o menos 20 28 millones de reales en regalos de reloj, pulseras, colares, esas cosas. Y estos regalos en la ley brasileña son regalos que se dan al Estado, ¿no? pero él lo, lo entendió de manera distinta, que eran regalos para él mismo. Uno de los regalos lo escondió para que no lo, lo buscaran en la casa de este campeón mundial de automovilismo, que es Nelson Piqué, ah, que se claro. tornó un empresario muy, muy rico y es un fascista hasta el, hasta, el, no, hasta el último pelo. Y entonces va a tener que explicar esto, que es alta, altamente constrangedor Eh, entonces llegó, digamos, con la cola por debajo de los de las piernas. Eh, la llegada, dice que, bueno, dijo que no va a dirigir la oposición porque este gobierno eh, se hace la oposición sola, hizo alguna declaración previa al viaje. Pero eh, puede tener varias aperturas judiciales, varias causas judiciales que se abran, Plinio? él tendrá problemas con la justicia. La justicia política, como acompañamos aquí en Radio Centenario, es una justicia, la, just, eh, la justicia brasileña, es una justicia muy política, ¿no? Entonces, va conforme los vientos. Y los vientos quedaron peor para Bolsonaro. Entonces, él tiene problemas objetivos con la justicia electoral, tiene problemas de con la justicia Por, por por su conspiración contra la democracia y ahora tiene problemas digamos de más prosaicos todavía que son problemas de corrupción directa no y de peculato y, y él será humillado con esto pero la justicia es política ¿eh? ella va a ver si tiene fuerza para ir más allá de la humillación si que si es que tiene fuerza bolsonaro tendrá problemas si no estos problemas legales serán administrados y, y digamos, y quedan, quedará en el aire apenas como una amenaza formal, pero no real. Sí. Lo que él dijo es que no va a liderar la oposición. Voy a participar con mi partido como una persona experimentada, con 28 años en la Cámara, 4 como presidente, 2 como concejal y 15 en el Ejército. colaborar con quien así lo desee en cómo podemos presentarnos para mantener lo que hay que mantener y cambiar lo que hay que cambiar. Eso fue lo que declaró. O sea, no dijo nada, pero yo creo que el coach, porque estos tipos se, se aconsejan con coach, sí. y el coach le debe haber dicho, vaya en un módulo humilde, Porque en realidad lo que está haciendo Bolsonaro es una victimización para decir que es un pobre hombre dedicado a la patria y que es perseguido por el sistema. Entonces, este es el personaje que se vistió, pero seguro que está, eh, digamos, cauteloso, porque hay mucha disputa en la ultraderecha, porque su situación no es cómoda. Entonces, yo creo que contrariando... La, la persona su personalidad llegó discreto. Pero hay que ver cuánto tiempo aguanta esto, ¿no? Sí. Y la, el asunto de la participación de su mujer, que dicen que lanzó su campaña, también él no ha hecho referencia a él, ¿no? No. El, el, el presidente del PL, Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, que es un corrupto, estuvo involucrado en el mensalón del PT, Y, y tomó un, fue a la cárcel por un. creo que un año, dos años. Es un tremendo bandido, pero es un jefe político. Entonces él tuvo la idea de lanzar la mujer de Bolsonaro a la presidencia como candidata a la presidencia. Una cosa totalmente disparatada sí, sí. porque estamos recién empezando un gobierno. Pero Bolsonaro quedó nervioso y mandó un recado que no. que ella no es candidata a nada y que no tiene cabimento que, que, que esto sea hecho sin que él eh, esté enterado de nada o sea que hay una disputa incluso de Bolsonaro con la mujer pero eso todo es una gran una gran confusión, Ángeles eh, Pliny, mientras tanto Lula ha seguido con, con problemas de salud que derivaron de una neumonía no que finalmente nos llevaron a postergar sin fecha, un viaje muy esperado a China, que incluso veíamos prensa brasileña que decía que bueno, que esto de alguna manera afecta las expectativas económicas, la postergación de ese viaje, donde iba a ir con una nutrida delegación, incluso algunos empresarios ya estaban allá, ¿no? Sí, no, este viaje sí es importante, hay que ver lo que pasa de concreto porque esto ya es, está en un nivel el mayor no de del juego de China en la geopolítica mundial entonces hay hay mucha expectativa sobre esto la impresión que yo tengo es que el itamarachi no el Estado brasileño está muy perdido en su política externa porque de un lado Lula se acercó demasiado de Biden y del Partido Demócrata porque fue Biden el que dio el veto final para que los militares no hicieran ninguna lechera aquí en la transición. pero los americanos no dan nada gratuito, ¿no? Entonces cobran lealtades. Y por otro lado, China es el mayor parcero, ¿no? comercial de Brasil. Entonces, los intereses objetivos del agronegocio y de los de los capitalistas con China también es muy grande y En tesis, sería interesante que Brasil tuviera una dis mayor distancia de Estados Unidos, ¿no? Nosotros siempre cuanto más distantes, mejor. Sí. Pero hay que ver de concreto qué es lo que pasa, ¿no? Lo, lo que ya se anunció que es importante es un acuerdo donde Brasil y China van a comerciar, eh, hacer transacciones internacionales sin pasar por el dólar. Es todavía una cosa simbólica, pero las cosas simbólicas sí tienen importancia, ¿no? Sí. Y entonces, una cierta autonomía en relación a Estados Unidos. Pero después hay que ver exactamente lo que pasa. Yo creo que el hecho de que, que Lula haya postergado el viaje no cambia nada. Es una cosa de Estado más estructural. Los chinos tienen interés, el, el Brasil también. Entonces, yo creo que esto... digamos no, no, no, no es muy serio no, no. pero lo, sí lo importante es ver qué de concreto sale del viaje de, de Lula a China Sí, esto que estás hablando de, del acuerdo con los chinos, eh, con el, la moned las monedas que van a usar, tratar de evitar el dólar eh, es importante para Uruguay en el sentido de que por ejemplo hoy un titular de prensa que está en todos los medios Eh, habla de que el dólar en Uruguay se despega de Brasil y corta una racha de caídas que tenía que estaba acá. el dólar hace rato ya en Uruguay está planchado ¿no? y baja continuamente, baja un poco, baja un poco y ahora dicen que al despegarse de Brasil corta una mini racha de caídas no sé cuán estable puede ser esto Bueno, hay, hay, los movimientos especulativos de la moneda, Ángeles, son siempre muy, muy eh, capciosos, ¿no? muy sí. difíciles de, de comprender. Entonces, yo no tengo información sobre cómo son los, los condicionantes de la especulación de la moneda uruguaya en relación al dólar y su relación con el eh, real. La verdad es que está todo muy inestable en la economía sí. mundial. ¿No? Y estos movimientos son todos muy bruscos y entonces no, no, no, no, no sabría exactamente qué decirte de esto. Bien, bien, bien. Esto que, que decías de, de los yuanes irreales, las monedas respectivas para el intercambio, claro, en un nivel simbólico ahora, pero ¿qué, qué importancia tiene el desplazar al dólar del intercambio, Plinio? Ah, es un in... bueno, del punto de vista de cort... este es un proceso, no que apenas empieza. Y hay que verlo como una tendencia de mediano y de largo plazo, no en el corto plazo esto no no no va a cambiar nada. Por eso yo digo que los, los las movimentaciones en la moneda de cortísimo plazo son a veces muy específicas e, e irracionales, pero a mediano y a largo plazo Estados Unidos empieza a perder el poder increíble, que es el poder de ser la moneda internacional que, que le da, por ejemplo, para que nuestro oyente entienda, tienes una deuda, nosotros tenemos que pagar la deuda con trabajo, con, mm. con, con dinero real. Estados Unidos no puede hacer plata y pagar con plata nueva. ¿No? es el poder que, que le da el, el arbitraje de la moneda mundial, entonces es un poder increíble, incluso el poder de, de, hacer, de condicionar la política económica de los otros países, en última instancia Hernán, el poder de, de, de congelar los activos de los otros países como hizo Estados Unidos ahora con, con Rusia, bueno, Esta plata que tú tienes en dólar, en bancos americanos, yo la voy a congelar. Sí, no, no, con no tienes acceso a ella. Eso él también lo hizo con, con, con Venezuela, con todos los desafectos de americanos. Entonces, sí, esto de tener un, un mundo con, con una moneda que no es solo del dólar, yo creo que es un, un respiro para todos que no son americanos. Bien, no sé qué otro tema te parezca de, de la actualidad que se nos escape a nosotros de, esta, de estos últimos días, de esta semana, Plinio. No, yo creo que la, para, hoy día Lula. Perdón, porque se falló aquí. Sí. Hoy día Lula presentó, y todavía no lo leí, el nuevo marco fiscal, la nueva regla fiscal. Esto es un, una información importante porque esto es lo que va a decir de hecho cuál es el poder de gasto que tiene el Estado, el gobierno federal. Pero esto es un buen asunto para el próximo jueves Bien. porque todavía no no, no, no divulgó para al público las informaciones. Entonces lo que hay por mientras es puro boato. Sí, te iba a preguntar, Solso, porque veía en la prensa la expresión arcabuzos fiscal, puede ser, que no entendía la... Y entonces, arcaboso quiere decir mar. mar bien, bien. Bueno. Eh, Había algo que vos me mostrabas? Vamos dejando, sí. vamos dejando por esta semana, entonces, Plinio. Quedamos por aquí entonces. Hasta la semana que viene y muchas gracias como siempre. Un abrazo, yo, que, yo que agradezco la buena conversa de Radio Centenario. Fuerte abrazo a todos. Chao, chao. Fin de semana hay, hay clásico de fútbol, Cierto. hablaremos de Peñarol y Nacional, así que hablaremos la semana que viene. Plini. Según, no según sé, lo que no pasa. No sé si es prudente, mejor hablar de Suárez aquí, que es un suceso total y es una unanimidad uruguaya, Si sí. no hay pelea. Qué, sí. qué buena respuesta. Hasta la semana que viene.